ita amal heavy metal Metal Vortex o Metallica ¡Ah, sí, ya, ya. ¡Ya somos aquí! Hey. a vosotros en directa a que esta semana de es una pena o de una a otra ¡Oh, O oh, oh. a mirar aquí a esos problemas okay. ah, ah, ah. ¡A salir. ¡A buscarlos ¡Eso ya está! Pero, eh. ¡Eso está asumido. Bueno, pues... ¡Ah, eh, Ya no me acordaba Hay, hay los cascos Qué emoción, tío, no puedo, no puedo. Estoy emocionando Ha es muy duro, tío ¡Somos aquí, Ciudadans de Cataluña! ¡Somos aquí! ¡Histos aquí, tío! Hostia puta, tío una Está plural aquí, al pueblo El Madrid ha ido El Madrid se ha ido No sé, oye, David. Bueno, con Belleu, <risa> los problemas continúan hace rollo? Ha sido muy divertido, ha sido muy Esto ya lo ha traído hecho, ¿no? El cabrón, ese Bueno, pues... Es que no pensaba algún tema, ¿no, Sergio? Así. ¿Ah, Sergio? ¿Has hecho la Sergio? O sea, cabiceta... Hola, amigos del metal? ¿Es chula llevas ¿eh? Sergio? estáis? Pero que bien. Empieza la fiesta, ¿eh? Que sepáis. Donde hemos dejado, ¿no? Sí, ¿A qué a qué sí. Si alguno queda trabajando, si alguno queda, pues, ¿eh? empieza el prefin de semana. Y.. Además con solo y buen tiempo. Exacto. <risa> un gran día, la verdad. No sé, es un gran presagio, la cosa va a ir de puta madre. Sí, sí. <risa> sí. Vale, todo va a ir bien, ¿cómo todo... Nos han jodido la zona chilada. Todo eh, va a ir bien. Pero bueno, ¿qué cómo no lo hacemos. Está haciendo por aquí el Pepe aquí un agujero ahí para que haya ventilación. <risa> Eh, bueno, no hablemos más. Está siendo muy duro, tío. Bueno, amigos, vamos a empezar con el primer tema del, de la libertad y en este caso vamos a poner un grupo, un grupo alemán eh, de esa, bueno, de esa, bueno, de esa ola que hubo después del nueva ola británica. <risa> vale. Existió la, ¿Por ahí cerquita, no? El boom del metal en, en Alemania, no, a partir de, de, del éxito de Scorpion y Ace. Y entre el mogollón de bandas que salieron, salieron esta que se llama and Pace, que a lo mejor no sonará mucho, pero bueno, pero si os digo que el cantante era el cantante de, vamos a ver, Rat chippers este que estuvo después en Gamma Ray que se hizo famoso en Gamma Ray y después, ahora ya es cantante de Prima fiel, hace un montón de años, pues bueno, pues la verdad es que esta banda era una banda muy, muy plagiadora, muy plagiadora de los Judas Priest. Ah. Eh, pero a la alemana como siempre les pasa a la alemana a la alemana siempre les pasa algo no copian pero bueno, se nota que son alemanes bueno vamos a poner de su segundo LP del año 85 que se llama Lonely Metal ¿eh? no los Rock and Roll no, como hacen los ingleses no estos son los Metal estos van a saco y vamos a poner un temita que si hubiera sido inglés yo creo que voy a. Ser sí. un clásico vamos a poner el tema joder qué me estás haciendo joder qué más Pues, ah, no <risa> sticking de tan Lo que es el puto plástico De los micros Sí, hostia Pues esto Esto el... es a... ah, Bueno, se ha Hola Que tío Bueno, sí, <risa> <¿Vale? risa> vale, pues nada, amigos Vamos a poner el tema Play all night Ahí tenéis a Tyron Pace <risa> vosotros. Supongo que ya empecéis que la semana pasada. Fuera está lloviendo, ¿eh? Sí. Bueno, espero que se escuche más o menos bien. Sí, ¿eh? Quedar... Está estallendo bien. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con un grupo que toca el año que viene, ¿eh? En marzo, o sea, que marzo abril, O sea, nada, ya queda nada. O sea, que eh, ya puedes estamos hablando de un grupo que ya estuvo por aquí, los Venom INC, una actuación que fue entre semana, muy poca gente se enteró, pero que os recomiendo, que os recomiendo que no os lo perdáis esta vez, o sea, y además conocéis a gente muy especial, o sea, gente que lo sigue de estos... Eh, mucho fan vi, de brujería, ¿no? dijiste Mucho fan de brujería, mucha gente de Ecuador y tal, que os aviso que, sí, bueno, sí. que son gente muy amigable, ¿eh? le alían bastante. Eh, <risa> en este caso, eh, sin, sin amadón parece... Pero bueno, ahora van a querer sacar un disco, veremos a ver cómo está, el primer disco que, que voy a poner ahora, pues es un disco que yo creo que supera bastante a Venom Y vamos a poner ese primer single que fue la canción flash. ahí tenéis a Venom Inc. y Ave Satanás y Dame Flash. Tío. Bueno amigos, el técnico de sonido Tiene coronavirus, no ha podido venir ¿eh? Dice que igual dentro de 15 días Igual se pasa por aquí bueno, que sepáis, Y que sepáis el que aún siguen bebiendo, ser que... A ver, aquí, sigue bebiendo Y eh, ya se lo ha dicho al doctor Simón Que se tome una cervecita Que por eso el tío salió tan rápido del coronavirus Yo colega. no sé quién es de vosotros, Le mandó una cartita Le dice tómate taza cerveza que verás Pero, Pero, espera, espera, espera, a ver, Dios, pues, Dios, no, Dios, no. Diga, Sí, es que suena como un chulet Así como un Es un dron, creo, eh está aquí eso es un botón, que... como siempre, tío Que te se olvida, tío Si es que, ya te digo Cada día una neurona menos Al final pasa lo que tiene haga No sí, sí. Toca, to toca... No, lo que la baja ahora <risas> Ahora, o si sea, no hemos ido, resolvemos luego, si no, no estamos, eh. sí, no, estamos bien, hombre. Oye, por cierto, ¿qué habéis escuchado estos días? Vale, venga, dime. Claro, al la... alto es ¿Qué habéis no escuchado estos días? Pues yo sigo yo, ¿no? Mira, qué, no qué Igual es el loro. no te vayas, hombre. Está lo quitan los loros. Oye, que se ha ido, se ha ido del estudio. Yo, pues <risa> pues fly radio. Ta ta ta ta. Ara ara ara. Sí. Ahora sabes ¿Sí? que se contigo y yo, ¿no? O sí, sea, bueno, parece ah, que bueno, estemos Compañero, compañero. que tenemos Yo recuerdo eh, eh, eh. no te cuando el tío estaba más fino El director, cuando estaba más fino Hacía eso, y baja eso Pero fíjate, ya se lo olvida Ya se lo olvida, sea posible Chaval, días de oposición Con mi mano te metas, ¿eh? A lo cual, ¿no? Bueno, primero síntomas 25 minutos de y una canción ¿no? No, no, no, bueno la segunda dos no canciones ¿eh? para mí no ha sido canción bueno pues vamos a seguir entonces ahora sí con los problemas técnicos y habituales resueltos a los 25 minutos del programa y bueno antes de, de seguir con con música lo primero deciros a todos que bueno que para mí menos mal que ya es un placer volver aquí ver a, a todos los compañeros ...y estar en directo para, para todos vosotros... ...sabéis que mañana... Pues, ...podréis escuchar el, el programa también... A, ...a través del enlace que os pondré... ...en la página de Facebook... ...y hablando de Facebook... ...pues que ha tenido muy muy buen seguimiento... esos programas que hemos hecho en la... Eh, ...desde el confinamiento... Que, que agradeceroslo sobre todo a todos... ...porque... ...porque bueno, ha sido un poco trabajoso... ...y bueno, a veces trabajar y luego no ver resultados... ...pues a veces toca un poco los huevos, pero la verdad es que ha sido ha sido, la verdad, el seguimiento ha sido brutal, brutal ha ido de más a menos, pues supongo que luego habéis tenido teniendo más tiempo libre y lo habéis ido dejando lo de las terrazas nos Ay, ha, la ha matado, de eh. lo de las terrazas, terrazas. Eso, eso es Miquelo, le pegamos Mercedes. un toque al Pedro para a ver pero, si seguía vendiendo más leña de esa, de, para ver para Miquel, yo te digo yo. merci a que, tú, Pedro, Pedro que es a nadie, <risa> no escurras eso ha ido, repítelo Dic merci a tu, Miquelo, oh, que t'ho has currat, tío. Sí, Hem inventat programas, no existia. Bueno, no oh, ha sido muy duro, tío. Ha sido muy duro, joder. No existia, Miquelo, s'ha inventat una forma de fer programas per poder-ho grava. Perquè sabeu que passa? Que la Peña de Catalunya Radio de RUK FM, de La Sexta i tot això cobren una pasta. Nosotros cobrem molta més pasta que ells. Sabeu quina és? de vuestros agradecimientos Bueno, tío, no, tío. Ay, pues, es pues, pues eso, eso eh, Agradecimientos miles a, a todos, absolutamente a todos Y a todos los que también vais a escucharnos mañana Así que nada, seguimos con la música Y bueno, eh, desde luego La, la música, de los proyectos se han parado Pero la música, la música no Y han salido discos Uno de ellos, además, un poco inesperado, yo ni sabía que iban a sacar discos, solo es Tokyo Blade. Los, no, yo había escuchado algo. Escuchado algo? Sí. Yo no había escuchado no. nada. Tokyo Blade. La New Way, Way, de, la la de la New Way o British Heavy Metal un grupo Turbo. clásico Turbo clásicos de los kioscos también clásico de, de las ¿Eh? cintas de casé de casé de kiosco, ahí. Pepe, tú tendrás que el el el kiosco. las, de, los kioscos, eh, eh, que los tenía todos los que, lo es. que estaban en los kioscos los, sea, lo, lo, tiene lo, eh, la... eh, y eso, las mejores canciones de Bus y de Valor Rojo las tiene todas porque yo cuando fui a su terreno los tenía descoloridas de haber estado en el kiosco y dándole el ¿Sabes? Sí. ¿Viste la caja de frutas? ¿La caja de frutas la viste? ¿La caja de frutas? ¿Eh? Caja de frutas? Caja de frutas? donde están las revistas, así ah, enganchadas, sí. los... todas... <risa> la Trasmetal. Sí, están enganchadas las hojas. ¿La coño, sí. que llevamos dos canciones! Oye, va, a Bueno, yo lo que esto, puede preparar mientras suena esto, pero bueno. Bueno, el caso es que Tokyo Letters ha sacado disco, se publicó el pasado 15 de, de mayo, titulado Dark Revolution. Sí, así sí, que... Sí, eh... sí. Que bueno, como no van a tener que estar preparando la siguiente canción, se ve que durante suena, mientras suena la... no, no hay tiempo. No, David? no la, sí la vi. No, este sí, que es de los que no puede hacer los no, no la vi. Es que además lo tiene que hacer con tiempo. Bueno, pues sin más, os dejo con, con Tokyo Blade. Y la canción que da disco a. que da titular <risa> Dark Revolution, con todos vosotros Tokyo Blade. <risa> Yo veo que eso no cante ni de mica. <risa> ahí hemos tenido a los Tokyo Blade, Conocidos sobre todo por la New Wave, New Wave, British. ¿Cómo dices eso? Tokyo Blade, Tokyo Blade. Repuesto, repuesto. Y bueno decir que la verdad es que el sonido, y lo decía David antes, no recuerda tanto a la New Wave como más a sonido americano, mesa americana. Sí, sí, es cierto, es cierto. Todo el disco está muy, muy bien y os recomiendo que lo escuchéis. Y además, pues bueno, esperando a que a que hagan una gira Y además más, y eso tenía muchas ganas de decirlo Pepe ¡Aquí están! todos, bueno amigos ¿Aquí Amigos y amigas de la, Lo primero, antes de nada, quiero hacer mención y saludar Y, y toda mi solidaridad a los, mis compañeros Y a mí mismo, como delegado sindical de la empresa ACCIONA Que como sabréis todos por las noticias Estamos en lucha para que no cierren la planta de Nisal y bueno desde aquí un saludo y toda mi solidaridad a todos mis compañeros de Acciona va por todos vosotros venga todos Ahí. nuestros apoyo. venga ven, ven, ven. fuerza buena fuerza y bueno ya queridos todos los amigos metropolitanos os traigo una de una gran banda noruega que hace un rock contundente como son los Turbo Negro que mezclando estilos como el glam el PUN rock y el hard rock aunque ellos se describen como que hacen música de a punk y bueno estamos en el 89 y ya conoce <coughs> trabajos de estudio Os, os traigo el sexto, grabado en el 98 El ya mítico darkness Forever, Un directo pero brutal grabado en Alemania Y bueno, ya sin más amigos Os dejo a Turbo Negro con el tema Bacto, Dongori, High sí, Una cosa solamente, Pepe, que, para nuestros oyentes Deciros que su club de fans Es de los más, eh, más famosos que existen Junto sí, con señor. la Kiss Army Hablamos de las Turbo Jürgen Sí señor, es? Sí, es? sí señor vuelve Ángel, vuelve a qué tapón, Pues bueno, aquí os deseamos Turbo Negro He escuchado este directazo De estos turbonegro Aquí grabado en Alemania Un discazo Pero va a tener en cuenta A todos los amantes Del rock Y del punk. Con todos Bueno, ahora aquí Nuestro amigo Ángel Va a seguir Ángel, gracias, la la gracias También muchas ganas de, de saludaros Y estar aquí Con los compañeros Aquí al pie del cañón Y bueno Ahora que estamos ya Aunque hoy no lo parezca Estamos ya en plena época De verano ¿eh? El verano para mí Supongo que para, para cada uno tendrá su significado. Para mí, sobre todo, es, no sé, la imagen de la playa de Castel de Frens al atardecer, o, o la película Crampa, Regreso al futuro, en fin. Inocencia, eh, amores de verano, no hay cole, sin responsabilidad, en fin, no sé. No hay cole ni trabajo. Bueno, eso ya no está con la ley. Y para mí uno de los grupos que encaran esta época, sin duda, sin duda, son los Van Halen. Hoy vamos a ver un tema de su disco con la segunda formación, también conocida como Van Hagar. ...y ese primer cañonazo 5150 que ya sabéis que es el nombre de los estudios de grabación de D. Van Halen, año 86... Eh, Debbie Rose se separa después del año del disco 84... ...y vamos a un tema que llegó al número uno en las listas... Ese, un ese tema eh, super pop sintetizado, ese Why Can This Be Love, puro verano... ...que también quiero compartir con vosotros... ...con todos vosotros, Van Hagar, Why Can This Be Love... Bueno, bueno Don. Y habéis tenido este temazo de Van Hagar, que si la primera formación con Debbie Roth eh, pues nos expresaba, nos comunicaba el hecho de ir en, en bólido a toda velocidad, beber Bourbon y ser totalmente promiscuo con esta encarnación de Van Hagar, eh, la cosa era comprarse un 4x4, beber leche y tener una relación estable Luego, luego, luego te quejas de tu hermano que pone y se hace Van Halen, está enamorado de Van Halen. Eh, yo lo defiendo, eh. <risa> no es para gente que bebe cerveza de no. supermercado esto, esto sí, <risa> Esta esta <risa> formación sí No, no, pero de supermercado Bueno, no. eh, vosotros os recordáis una formación que se deían Os? Sí, serie B Mago sí, No, Serie B es una... Sí, esos son belgas No No, finlandeses, finlandeses Finlandesos, en no. teoría, eran la mitad suex, finlandeses. Lo que pasa es que actualmente el líder... El el únic, eh, component. que vas a poner el último disco no vale nada, no hace falta grofo. Es bonissim, tío. No hace falta el, es el, el líder está cerrado ahora, eh? vas a por el último, no? <laughs> Es el <último. laughs> Es el último disco de, de, de mago de Oz. Aros de Oz. Joder. <laughs> <laughs> Donde está Peña, doncs, eh, va treure el 83. El 83, van ser formats al 78. Van desaparece el 91. i l'única eh, persona que existeix ara actualment Eh, la formació és el bateria originari No? És el bateria Tota la resta de penya pues, Van cap allà eh, Van remuntar-se l'any 2010 I des de llavors van treure tres L.P. Fins al moment que, que, que estem ara Aquest darrer LP eh, Diu que no val per, per mi escolteu-los I sobretot amb aquest bonus track Que es titula Kingdom, Kingdom of War Eriks on els Oath Aquí els teniu GMB HM del 80 I per rememorar una CDB que podría pasar a Serie A ja pues sabe que estem al set.2 de la FAM avui sí, avui en directa i que bueno, també demà es podeu escoltar avui mateix en directe a través de Asalto Mata Radio Rock 24 hores demissió de, de rock i heavy metal. Eh, Daà es podu consultaar a través del nostre Facebook del nostre Facebook que harà penxet de lo que és el programa. Desasttró el començament i penso que va millorar. Sabeu per què va millorar. Porque es una dron inyección uh -huh. que estíos. Una de alcohol, de el, el Una inyección mañana en el garito. Eh? Que sepáis, eh? Aquí, Aquesta, es de la terraza eh, del garito. Que, que, que hace un acústico, eh? A peña no está acostumbrada, a, a horas del y dura una ha Flexion, está Eh, Pepe estaba calle de aquí fins que ha comenzado a funcionar Papi. Miguel a y Sergio en la Sebastólica Oye. A Majid Tónica, pues dí. No, vale, vale. Oye, el Pepe esa, satre unas ruedas, ¿eh? Así es que sí, una rueda, oye, en plan de, es plan, reivindicativo, ¿eh? Lo eh, he quemado eh, eh, aquí, ¿eh? Te eh, han <risa> mirado los dedos como los tengo, ¿eh? ¿Qué? Así que soy un pierdo bueno, esta mañana. ¿Entiendes? los dedos como el Tony Yomi. Como el Tony Yomi, claro. Los números son una basura, petar petardo en la mano. Amigos que estés. Mire, ya está dando ampulcul el cabrón. ¿A qué estás diciendo? A que para el micro. Bueno, ¿Y bueno la amigos, la vamos a continuar con una de las grandes novedades de este año Sorpresiva, porque, bueno, pues apareció los rumores hace dos Sorpresiva, meses. que volví, Que tengo un IVA súper gran ¿Eh? Sorpresiva, que es que tengo un IVA súper grande. Bueno, que super gran. que, ¿David, te 8 de la mañana sí, ¿Cuántos ¿eh? temas llevamos? ¿Dos, ¿tú? ¿tú ¿tú sin guitarra <risa> Bueno, ya lo habéis visto los que los que veis la página de Facebook El David y, su, y sus canciones sí. y, su, Exacto, ¿eh? y su tafita Y su tafita de Botesponja Bueno, pues nada bueno, amigos, vamos a poner lo último de Vandenberg Vandenberg ha vuelto a la vida después de... Los después de, Van de, Vanden de años, Vandenberg, Vandenberg Un montón de años, eh, bueno, pues después de tener ese proyecto que tuvo Vandenberg Munkins Así que era, un, bueno, pues bien criticado y tal Pues el tío la da por otra vez rescatar a la banda Y en este caso, pues vuelve con, con el cantante Ronnie Romero Que está en todos los discos Y es una pena porque la verdad es que es un gran cantante Pero ya empieza ya, ¿sabes?, a, a, a sonar sí. todo... Demasiado, Como el Jorlande son... o gente así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. cantante... Que al final la exclusividad se pierde. Claro, entonces, yo creo que si Richie... el te... disco ya no lo tendría. De un ser de uno a Romero, claro, claro, a claro, Romero. Claro, claro. Sí, sí. Porque ya está demasiado oye, al lado. Oye, yo, yo creo que, que, que el único cantante que quizás se, se mantiene un poco ahí, con, con un cierto credibilidad, es el Miles Kennedy, ¿no? Que tiene, está en Alter Bridge, que es su banda, y está también con Slash. No, pero no, eso no. no, no, pues, no. Ver, ¿De qué me estás hablando? Pues bueno, no. oye, pues Joder. nada, amigos. Oye, tío... Vamos a poner este 2020, un disco que os recomiendo de Jarro Puro. La verdad es que hay poca cosa que a mí me suena. Los Vandenberg suena para mí es un cruce entre Rainbow clarísimo y White Snake. Mucho Wild Snake hay, mucho. De, hay una versión de, de los de los viejos tiempos, pero la verdad es que suena eso. Vamos a poner un tema que empieza así, bueno, tiene un buen riff y tal y acaba muy época, muy muy épica. Estamos hablando del tema Hell or High Water. Ahí tenéis Bandenberg 2020, se llama el Discord. ¿Y por qué? Y esos Vandenberg eso? ¿Tú dices, teníais, eh... ¿Tú dices eso? ¿Eh? Bueno, estos es Vandenberg, estos es Vandenberg actualmente. Explica, explica. Y Porque bueno, pues, no es muy dislike, eh, ¿no? Deciros, decir, bueno, muy What's Night, ya te dio el disco, es muy What's Night, muy Rainbow. Estos es Vandenberg, en verdad, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que Adrián Vandenberg no tenía, no tenía en su momento los derechos del grupo. Y pasta. Y el tío, pues, le hizo la pirula a los demás y el tío la ha comprado. Y entonces dice, me va mejor si me hago llamar Vandenberg que Vandenberg Munkins. Y a los otros, pues les ha dado cuatro duros y, la, y adiós. Y se ha juntado con los que él ha querido. A Ronnie Romero le vuelve a pagar la fama, como hizo en su momento... Richie muy y que se busque la vida por ahí Es que es, muy, y si es, es muy Es Rainbow Es muy cabrón. Rainbow y muy wet Night Yo de, lo recomiendo De hecho Ronnie Romero ha vuelto a los Lorso of claro, el, el tío tiene que estar haciendo discos Pero el tío es un curante Curra más que alguno por aquí que sindicalista <risa> <risa> O sea, han dado! ¡Fasca! ¡Uy David lo que te ha dicho! ¡Uy David lo que te ha dicho! Amigos, que huele a caucho ya Huele a caucho por aquí Huele alguno que está de protesta ¡Vamos! Vale, bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir con más novedades. La verdad es que ha sido un mes bastante productivo para estar jodidos con el coronavirus. Ha habido nuevos discos y el y otro que también ha sorprendido por la rapidez con que ha sacado un disco desde el anterior, son los Grave Digger. Estos no paran, colega. No paran, recordemos. Son las 9 del la La temperatura es de 21 grados y la humedad del 87% han hecho bien porque el anterior disco la verdad es que era bastante no es no fuera malo porque Chris Bigger no hace discos malos pero es que siempre era muy repetitivo siempre lo mismo Cuando además mí es un grupo de dos canciones por disco sí pero es que es, es, Ahora, es como que tienen, el discoteur... tan, como tienen tantos discos pues claro. al final ya tienen 30 canciones no poder hacer de un, concierto de no, no, un concierto de puta madre un concierto de 10 horas ¿Por qué? no voy <ríe> no, <la>, <ríe> sí, acertar eh tú vas a un concierto de esa gente y, y, y te tocan más o menos lo que o sea no, no es que está clarísimo lo que es bueno o sea y claro bien, claro, pues, claro. Ellos tus enlaces, si, si lo saben hasta ellos La, hasta ellos, se que... oye por ahí de que dicen que les cuesta hasta grabar según qué canciones Porque dices que esto es tan malo que no lo puedo ni grabar ¿eh? <risa> eso, que dices, eso que dices es grave ¿eh? Bueno, ya sabes, eso es frase... <risa> Bueno, bueno Pues nada, que han sacado disco titulado First of Blood Y vuelven un poco a, sí, a la épica el, escocesa, el, el, el escocesa Que ya abrieron en el 96 con su Turn of War formaba parte de la de esta trilogía medieval que hicieron, ¿no? Junto con sí, los Lies of the Cross y Scalibur. Hace 7, 8 años hicieron Tunes software 2 o algo así. O sea, esta es la... Sí, sí, este es el recurso, ¿no? Que, que cuando ya creo que ya se repiten y ya no saben de dónde sacar la inspiración, se van a Escocia. O se van a la épica escocesa, digamos, ¿no? Con canciones... Cuando buscan cuando buscan la épica se van al garito, ese de allí. El épico garito, nobleza baturra. La épica de va. Diga noble... Os voy a enseñar un tema. nobleza baturra ¡hurra! Noble Zabaturra, ¡hurra! Bueno, pues... O una foto del nobleza Zabaturra. Bueno, pues... Te cayó el pelo ahí, lo sabes, ¿no? Está riendo, Viviendo mi neumáticos Bueno, de hecho, los... Greg Digger eh, ha sacado varios ya avances de este disco Y ahora que lo hemos podido escuchar entero Pues la verdad es que, que me gusta Obviamente eh, la, la música escocesa está ahí Pero cuando no la usan y en las intros o tal La verdad es que es un buen disco de heavy metal Así que os dejo escogido la canción Después de ellos escogieron tres o cuatro discos, eh, singles De los que han sacado su respectivo vídeo Yo he escogido otra canción diferente La, la cuarta, Freedom Que no hay un vídeo específico para, para esta canción Pero bueno, a mí me gusta igual Así que os dejo con este nuevo disco fear of Blood y La canción Freedom de los Great Digger por todo lo alto de este freedom de los Great Digger un tema muy rápido muy intenso baja un poco en el estribillo lo quieren hacer muy épico y, y coge ahí un poco los coros ¿no? vale, tendría que a ser sí, un poco diría, esta gente le suelta Haz la broma, tío, no suele, por suele pasar a los alemanes tío, que no acaban de redondear bien las canciones a los pero alemanes también, cual, pero especialmente este grupo tío hay partes que me molan tío, pero después llegan el macho. Y no sé, no sé os falta talento tío os falta Martin Birch o algún no, un, sí, sí. un productor que diga oye tío pero dónde vas con eso tío qué eso que te lo ha dicho tu hijo ese estribillo te lo ha dicho tu hijo que ha salido del colegio de la guardería ¿Y te ha dicho ese estribillo ¿Y eres Rubén no ese no <risa> el Rubén qué el Rubén, Rubén, Rubén. ¿El Rubén qué pero el trabajo hizo con el trece Bueno, ya lo hablaremos. <risa> <risa> pues bueno, Venga, amigos, a vamos, Venga, Venga, me a me cantaría, eh. no Venga a que más de Manaus? Ahora vamos, vamos a cambiar de registro radical ya que veo con mis colegas el coronavirus no los ha afectado y vamos a poner un poquito para arreglaros un poquito el, el ambiente os traigo una de las grandes bandas cariocas con su trash hardcore punk. Y me refiero a los ratos temporada Ah, yo los he visto. Yo también. Ah, que por cierto, yo y tú no. No, yo los vi, me acuerdo que los vi hace ya, hace 30 años y hace dos años vinieron de teloneros de D.R.I. Y Gordo, el cantante, se mantiene su carismático, eh, pero no, está han bastante. La primera vez que lo vi yo hace ya 30 años que tocaron con Birmos en el Celeste, en el Celeste 2. Y el tío estaba gordísimo, por eso le viene el mote. Y ahora la otra vez que vino hace dos años con teloneros de D.R.I. O sea, dentro de todo que estaba... No, no creo Es el que meterá cada chuletón del 15 Pues bueno Yo creo eso también A la masía A los ratos colorados oh, Vale, no me, toco, toco, me toca. toca Perdona, perdona La taza, perdona, la taza de lao perdona. perdona, cuando habías dicho ese de los de los cariocas Pensaba que en el grupo se llama Rotulador <risa> <risa> <risa> eh, Esto que habéis visto ayer en la casa vecina No, no, no, porque no... hicieron un chiste así, el friki no, porque, hizo un chiste así Pues no bueno, bueno chavales ¿eh? Sí, eh, Como él, tu padre era no ¿no? <risa> fanático no? Y el tuyo <risa> Pues bueno, como lo estoy diciendo, que aquí eh, La banda detrás, de Hardcore un Ratos de Deporado Con sus letras corrosivas, reivindicando siempre ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? sí, ya te digo que hace dos años los billos vi, de, de, vinieron de teloneros desde rey Y el, eh, fue un conciertazo, pero buenísimo Y bueno, como digo, reivindicando sus derechos y sus críticas a la sociedad Fundados en el 81, es una de las bandas más conocidas en Brasil, junto a sus paisanos los Sepultura. Y sin más, aquí os dejo a los grandes Ratos de Porra con el LP Anarcofobia, con el tema Te dios. Aquí tenéis a Ratos de Porado. que ha venido esta gran banda de trash hardcore, punk, ratos de porao que al todo el que le guste este estilo os recomiendo este LP la narcofobia para per... que... mí va teniendo dos LPs buenos sí, el el Brasil el Brasil la cine sobre todo sobre todo per lo que significa el sistema anarcofobio. Sí senyor, he jo, ja... Algo que no existe algo que s'està reprimint actualment. No, t'he dit jo que a part de tot, la Lletta sempre estan reivindicant drets i a la societat, sobretot Brasil, que ja saps tu la... Estan mancando no, una ara, mica, pero bueno... Ara, ara, sonar... Aquí no, aquí I, no. I amb el, amb el president que tenen mm. Bueno, jo després eh, em toca de presentar una altra formació d'Ecuador. Pero, bueno. bien pues ahora sí que cambio de registro total y nos vamos con una de las bandas que también para mí simboliza el verano Hablamos de los californianos Dokken y vamos a obviar los temas más famosos o los discos que tenemos todos en mente Y vamos con su primera galleta, la primera galleta es el Breaking the Chains que seguramente os sonará el tema título o incluso el tema Paris is Burning Un disco que se hizo un poco a retazos cuando en esta época, año 81, eh, Don Token había, había migrado a Europa y se había convertido casi casi en el asistente personal de Klaus Meine, incluso le hacía voces en el Blackout, etcétera Y iba juntando juntando canciones y tal. De hecho, él, él es guitarrista antes que cantante. Y con este, con este primer disco, Breaking the Chase, del 81, incluso cuenta con un, un tal Juan Cruciera al bajo, que luego estuvo en Rat la formación original, y monta la, la formación ya clásica de Docken, ¿eh? con Big Brown, eh, con Josh Lynch, por supuesto, y el, y el bajista, que ahora no se me ha olvidado el nombre. Ya, que ahora está, por cierto, que está en Foreigner Bueno, pues nada, vamos a ver un tema poco obvio, un tema que suena muy inocente, incluso con un toque maquetero, que a mí me recuerda, ya veréis, a, a los Ninja de Cornellá, pero en fin, no sé, muy elegante, muy elegante, con, pero no sé, tiene algo ahí. Ese eh, número 7 es Seven Thunders con todos vosotros, Dokken tema muy muy ochentero y efectivamente nos habéis hecho llegar un montón de mensajes el bajista que me dejaba eh, imperdonable Jeff Tilson. Dios muy tanta yo digo muy tanta de, de las películas de en aquel momento ¿no? para ejemplo podía estar en aquel momento eh, mid love ah, desde esa sí, película podría... podía estar ah tú estabas esperando Survivor Rocky para que vos estaban comentando por momentos <laughs> podía estar eso y es un tema muy muy tante en cuya que te spy Sí, pero insisto, ya este, este sonido maquetero no sé tiene su encanto. Mm. Pues bueno, yo baico aquí em, em cap a pasar para la América Latina en aquest caso una formación que es va arribar aquí a Metal Vortex ya hace al menos 15 años, 15 años es va arribar lo que va a ser el seu primer LP. Es una formación, si conteo que Ecuador. Eh, Ecuador ja actualment Només existeix un 2% de lo que és la seva selva de lo que és el lloc verd Doncs aquesta penya En forma de heavy metal I amb temes a vegades increïbles Que et pots trobar Des de temes eh, cantats en quechua I traduïts I coses Bé, coses molt increïbles A temes de metal Niets eh, fora del folklore en temas de heavy metal de protesta en el caso pues me ha apuntado un de temas eh, de heavy metal totalmente y es somos y es una de las formaciones de ecuador pues más reivindicativas eh, una de las formaciones más perseguidas para el estado de ecuador y son las astra aquí estén escuchando el tema somos La reivindicación no te planeta, no te digues sin fronteras. Pero bueno, pues que he tenido aquí la principal formación, de de lo que es Ecuador, ¿no? Eh, sí. Sí, sí, sí, algunas características eh, muy diversas en cuana, en en cuana, protesta. Este es el último disco. I... Eh? Sí. Si vale, rit sí, ho, ho tinc, però... eh? vale. Eh, Ritual qué? Ritual, o de, de, Bueno, amigos, ahora vamos a hacer una dedicatoria muy especial un, oh. a nuestro amigo Carlos Charly, de San Boy. ¿Lo conoces tú? Sí, al, al charcutero? Al charcutero. Sí, señor. Ah, el bo, bo, buen amigo. Sí, claro, buen amigo. ¿Estás escuchando? Me da caro. Si me lo lo lo Carlos, un saludo. de <risa> 200 sí. gramos de mortadela Estuvimos en la polla. <risa> ¿Sí? Sí, con el Javier Martínez. Bien, ¿y qué? ¿Pegó a gotes o no? Bueno, no, el tío sereno. Bueno. Pero muy bien, bien. Muy bien, hombre. Pues nada, amigo Charlie, aquí está David, que es posible que tardemos... No, cuatro, no, no, no, no, ya está. ¿Sí? Y, <risa> y le ver. vamos a poner un tema que a él le flipa mucho. Eh, a ver, en Cuana Caña no traigo yo res. ¿Eh? Pero coño, ¿estás en ello o no? ¿Te has encontrado? y está. Pues ya está, pues ahí tenemos de su último álbum y el tema Ritual of the Dead. Bien, ahí bien, para ti, Carlos, Charlie... Que la semana pasada fue puncha chaval Sí, ]ón. pues nada, pues otra vez. Una, ah, bandaza, no, no, no, una bandaza de transmetal. Hay ahí, ahí. <risa> Havoc. para hacer la adivinanza que os estáis pensando a ver, atención, atentos título del disco Ritual de ¡No, Pirovadía! <risa> bueno, seguimos seguimos adelante aquí, claro! ¡Me arde! A ver, por favor ¿Eh? Es mi turno Bueno, seguimos seguimos a ver si estoy a los controles vamos a liarnos menos vamos con vamos a poner un poco de progresivo vamos a cambiar ¡Claro, el... claro, por claro, claro! Por favor <risa> hablamos de la banda Caligula Scores banda australiana de metal progresivo y acaba de sacar el que es su, su quinto disco titulado Rise Radiant. ya pusimos un adelanto y en esta ocasión ah, claro, claro. bueno, no sé si habréis escuchado una mierda de lo que he dicho porque es que no me he puesto ni los auriculares pero no contaminarme con el a ver piromanía Ahora sí Bueno Vamos con Con un Bueno No os voy a contar eso se lo que va, eso de... se, Esto se nos va De las manos no Mora lo... Dios, Señor Esto se nos va De las <risa> manos <contar> Lo que <risa> acabo de ver Porque este Es terrorífico Terrorífico oh, no. Así que vamos a seguir Con la música se me ha puesto los pelos de punta, pero... Bueno, creo que esta imagen no me la voy a poder quitar de la cabeza. Están haciendo porno show. Espérate otra vez, bueno, ¿Es esto? Como iba diciendo, estoy hablando de los Calig caligulas Horse, banda australiana que ya había puesto algún adelanto anteriormente. Tío, cuando no, cuando no se le pone... Le pone y... <risa> bueno, y sin más, Pongo pongo el tema titulado de Tempest, que es con el que abren este disco titulado Rise Radian. así que a ver si lo localizo con vosotros, Calígulas Horse, el caballo de Calígula, que aquí mismo tendría que ver Calígula y cortar algún miembro a alguien, que yo no sé... That you hope for the closing fist and the butterfly Tell me that's the way that you want it for you settle for a piece of love a design Bien, ahí hemos tenido a estos Calíbulas Hoss el caballo de Calíbula. Ha sido, la verdad es que han hecho, han hecho un quinto disco fantástico. Esperemos que sea ya el, el inicio y el, el repunte, ¿no? Y bueno, seguimos con bueno Pepe, que nos va a traer algo seguro que vamos. Bueno, algo, seguro. Como siempre algo <risa> <Seguro>. especial. ¿no? <risa> seguro. Seguro. <risa> <risa> bueno, y ahora pues cambiamos de registro y con una banda que hace Skypoon y mezclando el hardcore melódico y fundadas en Orebro, Suecia, allá por el 92. Y bueno, yo os traigo aquí el trabajo que sacaron en el 2002, que para mí es el mejor trabajo que tienen eh, los Millen Collin, con el P llamado Home From Home. Y aquí os traigo a los Millen Collins con el tema Men or Who's. Aquí os dejo a esta gran bandaza de hardcore melódico llamados Millen Collin. Colin, esta gran bandaza de skate punk hardcore melódico y esta canción va dedicada a una persona que se está adentrando poco a poco en esto del hardcore melódico. Va por ti. Pero quién es. Ah, vale, vale, <risa> ¿Qué digo? Oye, Ya, ya sabes quién es. Oye, a mí me ha sustado mucho esto a, a Foo Fighters, ¿eh? Sí, tal, tiene... Tal rollo, tal... sí tiene, tiene un aire, sí. No no sí, no. sí. no, no, sí, tiene. Entra muy bien, entra muy bien. No, no, estos Millencolins son muy buenos. Y por cierto que venían de teloneros con Barrelillo en esta gira de 40 aniversario. Y para el año que viene, como año se cancela que el concierto, eh, siguen, los otros. siguen los mismos. Siguen los mismos si Vienen suicidas, vendrán Millencolins y los te van. Vale, pero queda un año, ¿eh? Así sí, que queda un año. Ya, ya. Bueno, seguimos bueno. con Ángel que nos pues nada, va a vamos con otro que nos iba a traer el traya otro trallazo de verano ¿eh? seguimos con el verano el verano ya está aquí aunque hoy no lo parezca pero el verano ya está aquí vamos con lo... si antes hablábamos del primer, de ese disco es el 51-50 de Van Hagar eh, los más estudiosos sabréis que el coproductor de ese disco aparte de la misma banda era Mick Jones Mick Jones que es el alma el único miembro original que aún queda de Foreigner Foreigner ¿vale? es uno de los reyes del Aor Sí, denostado por muchos, pero bueno, ahí está. Y vamos a ver un tema que para mí es un clasicazo, un tema, bueno, súper comercial y que entra directo a la vena. Y con un solo, con un solo que para mí está al mismo al mismo nivel, casi, casi, casi que el Beat It de Michael Jackson. Ya sabéis quién hace el solo guitarra. Con todos vosotros este Argent, ¿eh? Argent del disco 4, un bombazo comercial. Foreigner. ¡Vamos! Urgente que lo pusiéramos Y yo quería destacar sobre todo al cantante original Lu Grand que para mí es un Gran, gran cantante, una gran voz Y es más, eh, cuando hubo la En fin, los rumores De una posible vuelta Vuelta de Led Zeppelin Yo creo que era el único cantante eh, que por voz Que por voz podía podía Emular al dios rubio, el único, creíble Amen. Bueno, por, por, por voz yo, sí Sí que es verdad que no era un cantante. Siempre... Eh, pues para la micro, tío, si vols, eh. pues para la micro, no, no. Oigo voces, pero no sé quién. Estoy en la zona chilao. Las voces de Ultratumba. Uh. Bueno, pues vamos aquí a trepitjar uno de los países más patitos de Europa. ¿Quién podría ser el país más pequeño de Europa? Eh, eh? Luxembur Luxemburgo. Luxemburgo, sí. ¿San Marino. Eh? Marino. Sí, ¿San Marino. Sí, Andorra. No, San Marino. Eh, eh, la, eh, la, la Viña. El Vaticano. El Vaticano. La viña, mi barrio. Cornella. La Viña, En, en aquest cas... En aquel cas, pues, passem a Luxemburg, amb un de les formacions que portaven el nom de Redux, en el seu moment. Se on voces, eh? Portaven el nom de Redux en el seu moment, i que es van tra transformar en teofagist. Què és... Eso, pues aquí peña, pues va a gafar de una becuda alcohólica de Luxemburg y se va a aplicar el nombre de que está beguda alcohólica. Y es el primer LP después de, de prácticamente sin cambios al carrer... Eh, a va... contarte una anécdota ahora que está ahí, me... A Luxemburgo, amigos, Me despido la semana que viene más metal. Yo tengo una anécdota porque yo fui a Wacken en el año 1999. Eh? Y recuerdo que nos pararon, fuimos 26 un viaje de 26 horas, que os lo recomiendo también. ¿Fuiste a ver a Richie Zappora? 26 horas. O a Os recomiendo, o o a Deep recomiendo Deep, un viaje de 26 horas. y va a ver, entre otros, a Disney, Fiat Turing, Twisted Sister y no tocaron. Entre otras. Pero bueno, 26 horas de viaje. Eh, me acuerdo que paramos en, en Luxemburgo, en Luxemburgo paramos. Zero en, Points, en el mismo Luxemburgo. En el mismo Luxemburgo. Y nos diamos un barril, un barril de, de Heineken. Barril de estos que, con su con su grifito. Que nos fue muy bien, eh, para las 12 horas que se quedaban, ¿eh? No, hombre, claro, tener grifo, Y sí, sí, con el continuo... ¿Estás está, seguro? Si es? tiran danger en todas las zonas, pues no sí, molaría. Creo que estaba simulando... Seguro ¿no? que fue un escándalo porque la gente empezaba a mear en los vasos y bueno, eso empezó a ser muy, muy, muy, muy bestia. Pero empezó estaba, a haber un olor muy, muy... Estaba simulando a Lance Armstrong. <risa> el ciclista, ya sabéis, ¿no? Sí, es de la astrolopiteca, pero yo nacía de... El parte. coronavirus ha hecho estrago, compañero, sí. ya veis que... Sí, sí, porque este no lo ha pillado, ¿eh? Acá no lo ha pillado. O sea que tiene que ver el astro. Yo sí que me he enterado, ¿eh? yo me he enterado, Ya, me pero Luis, Luis Astro, astro, estaba, en jazz, tirado, tío. Vale. Luis astro estaba en el jazz, tío. Oh, Luis Astro estaba en el jazz. ¡Uy, tío, de verdad! ¡Saca la jeringuilla! Me tengo que ir, ¿eh? ¡Hostia, ale. Gracias. Título del disco. ¿Eh? ¿Ya ah, está? Ah, pues bueno, pues... Es una de las formaciones de Luxemburgo y dicen amund de admetal més avançat que existeix. Eh, és un el primer LP que porte ya 4 anys gravat i que no ha, ha pogut ser és allà a editar i parla sobre la de Christ o sigui res comparable amb el coronavirus aquí Esas que tenéis, de las principales formaciones de Luxemburgo, de lo que es el metal y cuatro años han trigado entre horas. Aunque ¿En acaben ya, lo que es al primer programa en directo después de la pandemia. Aunque acabemos, aunque vamos a acabar ya. Nos despedimos hasta la semana que viene otra vez aquí en los estudios sí, sí, sí, seguro. y nos despedimos con un poco de fiesta. Ya hemos tenido momentos de sufrimiento, de, de paranoia, de depresión, de rabia. Así que vamos con fiesta. ¿Y quién mejor para una fiesta que los Allenstorm, que ya han sacado su último disco, Curse of the Crystal Coconut? Y vamos con su canción, Chomp Chomp. Sí, que con todo el mundo. Chomp, chomp, chomp, chomp, chomp. ¿Qué es lo que está haciendo Abuya? Abuya Guy y Chomp Chomp. Un Chomp Chomp. Venga. ¿Sí? Venga, peguen. No, no, no, Bueno, fin de la semana que chavales. Fin de la semana que viene, Estormo deuda. de la nit. La temperatura, es de...